Te extrañábamos. Estuve de vacaciones en las Bahamas, por Muy eso bien. las lentes de sol. Muy bien, me encanta. ¿Te fuiste en yate vos también? Me fui en yate, obvio, por supuesto. O sea, no menos que eso. Menos que eso, jamás. Jamás, jamás. No podrán, no pasarán. Vengo recontra mil cargada de chismes, amigues. Estoy eh, realmente contenta porque esta semana han pasado muchas cositas. <coughs> y bueno, tengo tengo chismes, tengo ganas de compartir con ustedes cosas... ¿Cómo andan? extrañaron un poco? Un montón te extrañamos, porque acá si vos no traés la verdad de la milanesa, no la trae nadie. No nos centramos de nada, Somos, vivimos en una cueva. Vistes, yo, yo les traje hoy eh, varios chismes de todos los ámbitos que se puedan imaginar. Vengo cargada con audios también, hay audios, hay materiales, estoy está sonando algo, ahí está. Eh, tengo, nada, tengo mucha data. Y, eh, y poco tiempo, arranquemos, quiero, metámosle sí, Porque quiero eso. escuchar todo Quiero, ¿eh? quiero preguntarles eh, ¿Por dónde les gustaría arrancar? Yo les tiro los personajes que tenemos Dale. Tenemos Nick Nicole, peso pluma uh, eh, sí. Después tenemos eh, Dos de campaña Una que involucra a Milley La otra que involucra a El candidato a vicepresidente Luis Petri Y eh, la última es con Tengo dos una que es de More Real y la otra que eh, es de una pelea con Andrea Rincon y Belén Frances. Quiero arrancar por las bizarras y después terminar con las eh las macereas, las macereas, las caricatiables después. Vamos al revés entonces. Voy a arrancar con eh, la de More Real. Por favor, porque <risa> es la más bizarra. Es la más bizarra de todas, me encanta More Rial, fan More Rial mil. Bien, bueno, More Rial estuvo en la ciudad de Mar del Plata no hace mucho, se la ¡Apa! vio, pero por eh, más por el lado de Batán, ¡Apa! se la vio saliendo básicamente del penal de Batán a More Rial. Porque eh, al parecer estaría de novia con un detenido que está allí, en la cárcel de Batán. ¿Lo conoció antes de estar detenido lo conoció ya detenido? ¿Sabemos ese datazo? Eh, lo conoció antes, lo conoció en Córdoba y parece que lo fue a visitar. Aunque ella lo niega rotundamente, ella dice que no tiene nada que ver, que ella estaba ahí, que la vieron saliendo del penal de Batán. Que ella estaba caminando así como de por manera por la ruta. ¿sí? Por ¿Viste la ¿viste que es tan fácil de acceder a la cárcel de Batán, no? tiene que caminar por el medio de la Yo ruta. estaba ahí paseando por no, la No, no, ella penal, dice que Batán. fue a acompañar a una amiga, porque estaba al pedo, no tenía nada que hacer, entonces fue a acompañar a una amiga. Todo es hermoso. Eh, entonces... Bueno, la vimos a, a More Real, eh, ah, muy se filtró una foto también de ella, que voy a decir que es bastante dudosa la foto igual, porque no se le ve la cara, es media rara, pero Lam ya le puso las marcas de agua correspondientes eh, y asegura que es More Real. Ella rotundamente lo niega, eso lo vuelvo a repetir, dice que no tiene nada que ver, aunque no es la primera vez que se la vincula a More Real con... Eh, detenidos en, en cárceles digamos. a ella le gustan déjenla así que bueno esa es la que tengo como para arrancar dentro de las más bizarritas este pibe me gustaría saber más de este pibe que es, sabemos algo que hace de su vida aparte de estar privado de su libertad Bueno, porque, porque eso es lo no de menos, digo. Eh, pueden haber otras cosas peores. Ella lo conoció en Córdoba. O sea, no hay tampoco mucho más datos. No, porque no sabemos Yo ni siquiera si Yo no me metería cierto. tampoco tanto eh, porque... Bueno, bueno, está una bien. Una cuestión de, de respeto de la de la identidad del muchacho, digamos, porque también dieron varios nombres a conocer, no sabemos si el nombre es real, entonces yo por las dudas no me metería ahí. No sabemos porque... si el vínculo es real. Claro, que tal es una... cual, pero aparte una cuestión de los medios que tienen, no que esto de, enseguida pusieron una foto del chabón, pero pusieron otro nombre, no era ¡Hermoso! el nombre eh, original, digamos, correspondiente a esa persona, después, no, en realidad... Volvieron a checar la información, ah, pero no, mucho más, más tarde, pero ya quedó escrachada otra persona. Entonces, yo no voy a entrar en ese juego todavía porque eh, cuando haya data más certera, lo vamos a decir. Por favor, te lo porque, pido. Porque, sobre todo, re, por respeto a las otras personas que van a estar involucradas y porque no quiero tener ningún tipo de problema desde la cárcel, no quiero que me estén llamando ni no, nada. No, no, no, porque por aparte, desde Batán no se escuchan acá. Sí, eh, sí, así que les mandamos Le un mando corte. un beso a todos los pibes del Batancito, que de aparte, Son pie de nuestro taller de radio. Que no, pero con más vale. Santiago Cobos Rollo y eh, Juan Quintanilla. Total y absolutamente beso muy grande que nos escriben, nos hablan muchas sí, veces. Sí, son una masa de los De hecho, pibes. si tienen ustedes que están escuchándonos algún tipo de chismecito más contundente, se los por agradecemos, favor, que no nos hagan llegar. Siempre, siempre son bienvenidos por los chismes. tienen más data. Cómo me gustan los chismes. Vamos, entonces, eh, si les parece ahora sí... Te voy a enviar un audio, Cafiero, vamos a estar atentos ahí, porque se viene esta pelea, primero voy a, a poner un poco de la introducción, esta pelea de Andrea Rincón y Belén Francese. ¡Me muero! ¿Por qué? Lo loco de esto es que todavía este programa no salió al aire. Bien. Ah, es primicia, primicia lo es que trajiste. Es una dijiste. re primicia. Lo... Malo de esto es que ya no espoilearon lo que va a pasar o lo único interesante que tiene el programa seguramente de este sábado estamos hablando de PH, ese programa que conduce Andy Kuznetsov, donde eh, en este sábado van a estar entrevistadas Belén Francese y Andrea Rincón. El programa todavía no salió al aire, se grabó hace poco y en la grabación se filtró en las redes sociales la pelea de la Francese con la Rincón. ¿Por qué? Porque Belén Francese, mientras estaban grabando el programa, empezó a contar una anécdota que involucraba a la Rincón justamente en el contexto de una fiesta que eh, se dio en la casa de Moria Kazan durante eh, un verano de donde hacían temporada de Teatro Mar del Plata. Digo, estoy hablando de esto hace un tiempo porque de hecho Rincón y Moria Kazan ya no son amigas y no se llevan para nada bien. Eh, entonces, bueno, la franchise empieza a contar un poco de esta anécdota, que si les parece la vamos a escuchar en breve, eh, y yo después les cuento lo que pasó luego. Una fiesta en la casa. <risa> Fue sopilante terminó hasta muy tarde la fiesta. <risa> yo me acuerdo, no dormimos esa noche. No dormimos. No dormimos. Ahí va, no, dormimos. no me quiera al teatro sin dormir. No, yo recuerdo bueno. todo. Era ya de día prácticamente, <risa> y Andrea eh, subió a hablar conmigo Y charlamos y la pasamos muy bien. Sí, porque vos estabas triste. Yo estaba triste porque me estaba separando de un novio. Entonces yo flasheé. <risa> flasheé no, una vamos. situación. Uh, un loco era Es que fiesta. para mí yo no entre ella. ¿Entre yo vos? Pero bien. por ahí ¿Qué? era que me querías contener y era buena onda. No, de... Era buena onda. No, no, André, ¿a ella se ilusionó? Que que no. Yo me se ilusioné. Ilusionó. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿No, no te diste cuenta que ella tenía vida El con vos? ¿En serio. no. no. Yo perdón, pero te lo quiero decir lo que hiciste recién a mí no me parece. Primero porque Bien. ¿sabes que lo que dijiste no fue así? Me parece que querer decir que yo Así no. Para mí sí fue así, perdón. Es que, ¿sabes que no fue así? Primero porque había más gente. Lo estás inventando para que para generar, para mañana no, salir no en los medios. No Entonces, eso nada. no se hace. Lo que vos estás haciendo, Belén, no se hace. Está bien. Y yo te lo quiero decir. Y yo no me lo merezco, porque a vos no te hice nada. Entonces, primero, si te equivocaste, pedime disculpa porque yo te estoy diciendo que yo no lo hice. No me gustás, no me gustaste nunca. no me O sea, no tengo por qué ir mañana y que todos lados digan que yo quise seducirte, porque es mentira lo que estás diciendo. Por favor, no. No, lesbodramas. Lesbodramas eh, en, en un episodio de PH. En un contexto muy difícil, porque Andrea Rincón acaba de bautizarse en la religión evangelista, por lo cual Andrea Rincón está como muy afuera de cualquier vínculo lésbico, porque imagínate que van en contra de sus creencias. Sí, no lo sé igual, porque siempre abiertamente ella se definió como una persona que le entraba todo, ni siquiera claro, es claro. bisexual. Pero ahora creo que, aparte como no, esto me imagino esto ahora no. es más tajante. Van a... Puede ser, puede ser, en ese contexto esa lectura es interesante. Creo que sí había habido un comentario, algo así como, bueno, ahora ni bautizarte te sirvió, a vos no vas por el camino de Jesús. Creo que hubo un comentario en el medio de toda esta pelea. Mirá, no tengo yo ese dato, pero sí sabía que después continuó la pelea por fuera. O sea, me causa gracia igual que todavía el programa no salió al aire porque recién va a salir el sábado y ya se pelearon. Eh, por sí. esto fueron a intrusos en intrusos continuó la pelea donde Belén Francese ya ni lo pasen al programa no Pas, ya no lo pasen aparte debe ser lo único interesante que pasó en ese programa y ya te lo spoilearon todo o sea ya lo viste sí, de antemano Eh, pero, bueno, la pelea continuó, en intrusos, como le decía, Belén se quedó muy enojada y siguió pegándole a la compañera Andrea Rincón, yo digo la compañera porque es bastante peronista. Eh, y eh, esto va a traer cola en el futuro, así nomás te lo digo. Pero así más que vale vamos que sí. a estar atentos y atentas eh, a lo que pueda suceder entre estas dos famosas que hacía rato, bueno, Andrea Rincón un poco, eh, no, no me acuerdo si la mencionamos acá, pero... Eh, creo que lo hablamos con Lu en la semana. Yo la había pasado de esto de Mirandré, ahora está en la religión evangélica. Justo se viralizó un video de ella en su bautismo. Sí. Eh, y a Belén Francesa, la verdad es que hace rat, rato que no se la ve por los medios y está media, estaba media escondida, que lo último que creo que yo sabía es que había sacado un libro de poesías porque ella cierto que te escribía poesías, me sí. había olvidado. No, no traje ninguna, no se me ocurrió, me, me olvidé. Podríamos haber traído alguna Un para poemas. para compartir con la audiencia, por qué no. Bueno, por acá viene toda esta farándula y voy a arrancar entonces ahora sí, me voy a meter en el contexto político porque les voy a contar una de campaña. Vamos, vamos una con esa. campaña. Yo creo que esta fue sin dudas la estrategia más inteligente que tuvo Luis Petri, que por si nos enteraron es el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. Sí, sí, claro, eh, muñeco. Y muñeco que bueno, es. la verdad es que eso, viene siendo solamente una persona que está ahí de cartón. Una IA que aparece al lado de Patricia ¿Sí? Bullrich, pero en realidad no es una IA, es una persona. Y que además está de novio con la periodista Cristina Pérez, periodista que... No tiene ningún tipo de interés político, ¿no? Que ya solo dice la verdad. Bueno, está de novio con este no candidato a vicepresidente. No, no están casados, no, no. Están ah, de pe novio. Pero pensé que se habían casado en el contexto de la campaña. O hicieron una ceremonia en no, contexto no, no, de campaña. No. Están de novios. No hace tanto que están de novios tampoco. Yo no quiero spoilear con el audio que vamos a escuchar en un ratito. Pero, bueno... Eh, yo les contaba eh, a, pocas días de, a pocos días ya de las elecciones presidenciales de este año había surgido un rumor esta semana eh, que decía que el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio había engañado a la conductora eh, de TLF Noticias es conductora porque ella renunció a todo por porque eso. ahora no necesita trabajar no, no necesita trabajar o sea si vos estás eh, buscando no trabajar más ponete de novia con un candidato a vicepresidente ya está y lo tenés resuelto Eh, y bueno, a partir de eso no empezaron a decir que él la habría engañado a ella eh, y empezó a correr el rumor por todos lados, lo decían por todos lados. Entonces, ¿qué hizo ella? Dicen, no, por favor, entren a mi Instagram, entren a mi Instagram que yo les voy a aclarar todo. Hizo un vivo de Instagram, lo llamó a él, que él estaba llegando no sé a dónde, entre ríos, por ahí. Lo llamó e hicieron un vivo explicándole a la gente. Lo vamos a escuchar y después me dicen a ver qué les parece esto. Hola, amor, ¿Llegaste bien eh, entre mí? Sí, sí, súper bien, acabamos de llegar, estamos con, eh, con Rogelio, acá estoy en, en Crespo eh, venimos... Escúchame, me están preguntando, pero todos los periodistas <risa> lo mismo que supongo que están preguntando a vos Sí, claro Si nos separamos ¿Están locos? ¿Y dónde sacaron eso? Una locura. Sí, aparte les digo, miren claro, nuestro Instagram. Ya estábamos llegando, poteamos una foto. Escúchenme por la radio, sí, que lo nombran sí, todos los Estamos por cumplir Luis. dos años. Estamos por cumplir dos años. Escúchenlo por la radio. Escúchenme por... por la radio, vean nuestro Instagram, que ya subimos una foto juntos, como si eso fuera... Eh, digamos, de alguna manera, un justificativo para no separarse. Subimos una foto a Instagram, Escucho, no nos podemos no, separar por está eso. Loco. ¡Están locos! ¡Están locos! Estamos por cumplir dos años. ¿Cómo favor. van a decir eso? Ahora el 14 vamos a cumplir dos años. Pero el 14 de, de este mes para cumplir dos años de noviazgo. Eh, por eso les decía, no hace tanto tiempo tampoco que están juntos. Lo que a mí me llamó la atención, nada que ver y yo sé que no hay que opinar a los cuerpos ajenos, pero me el cambio de de imagen de Cristina Pérez, me pareció como Muy impactante. Fuerte. Es otra Cristina Pérez, que yo una Cristina Pérez política, que no es nada que ver a la, a la periodista, se ve. Pero no, no, me, me, me choqueó un poco eh, Cristina, que hace rato que no no se la ve porque por ahí se está dedicando más a la radio y obviamente no es un target que yo siga en las redes sociales, por supuesto. Pero... Eh, Ya no está más en el noticiero, ¿no? Donde uno la veía todos los días, entonces de repente cuando dejas de ver a alguien, eh, nada, te, te impacta la Siempre con un look jugado ella y sí. ahora está como un poco más... Muy señora, señora, señora casada, muy del vicepresidente, por supuesto. De, bueno, si fuera, eh, no lo sí, hace. Sí, sí, pero ella no. está en ese rol. Yo está tengo, en esa rol. tengo la foto de que están tatuadas está las iniciales. En la mano, se sí, te atoran la muñeca. De, es un montón. Que yo sé que a vos te parece un re tema eso. Sí, a mí me parece que no da, no da tatuarse, no se tatuó. ¿Cuántas veces se los tengo que decir? Todas igual para mí, no perdón, perdón, pero no está tan mal, porque se tatuaron una letra muy chiquitita en la muñeca que puesta te haces un corazoncito, una merocita, un rayo y te bueno, lo tapaste. Igual es chiquitito. Digamos. Igual no hace falta, chicos. O no, sea, ¿por pero qué? para mí en medio qué? está de campaña. Eh? O sea, yo te voy a decir a vos, Cristina, pero escuchame a mí en la radio cuando yo digo que no se tatúen con sus parejas. Por favor, no sean vehículos. Por favor, Eh, porque un día se van a arrepentir de todo esto Bueno, tengo otra Y esta me gusta mucho más Porque es muy turbia eh, Última Que también tiene que ver con eh, No, no es la última tengo unas, ah, Disculpame, tengo más, siempre hay más Perfecto, perfecto Y eh, esta tiene que ver con eh, Los hermanos Lannister argentinos No, me encanta Los Lannister argentinos eh, vamos a No vamos a escuchar ningún audio Nada, tranquilo, Cálmate ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, sí. Sí, los Lannister eh, los lannister argentinos son Milei Milei, Karina Milei, Javier Milei y hay una tercera en discordia acá eh, que es Fátima Flores. ¿Por qué? Este triángulo amoroso que es rarísimo eh, generó en Karina Milei un enojo muy, muy grande que si bien sigue siendo la jefa de campaña de la libertad avanza la verdad es que ella está muy enojada con su hermano Porque eh, desde que apareció Fátima Flores no le cabe nada lo que está pasando eh, en la imagen de Javier Milei. No le gusta para nada. Y esta bomba eh, explotó la semana pasada cuando eh, Javier Milei fue a la mesaza de Mirta Legrán. No, tremendo, épico momento. Y eh, no fue Karina Milei la que acompañó a Javier como estaba pactado, sino que apareció Fátima para pausa. O sea, esto es me está diciendo que quien estaba pautada para ir junto con Javier Milei a la mesaza de Mirta Dinosaurio Legrand eran Javier y Karina, sí. y Lannister Milei? Sí. Bombas. No, Bombazo me imagino que ya debe tirando. haber sentido que Entonces, les arrucharon el piso. Ella ¿cuál? está de, o sea, la detesta a Fátima Flores ah, vale. primero porque nada, cada vez se quiere parecer más a Karina, no porque creo veo cada vez más que sí. sea Karina. Sí. Eh Y después nada, porque le, le ocupó su lugar, por supuesto. Así que tengamos cuidado con esto, que no sea una bomba interna que explote en la cara también de el candidato a presidente de la, por la libertad avanza. Eh, cada qué? vez la vemos menos a Karina Milley, debo de reconocer, ¿eh? es verdad. ¿Viste? Cada vez la vemos menos. Ojo con Karina, porque ella y sus eh, todo su conocimiento brujeril que no le sea, ¿no? que no lo empezó a usar en contra de su hermano. Eh, me imagino los amarres y todo lo que, que puede llegar a ser Karina, Me bueno, te, los cuidado. amarres. Amarres, sopa de calzón, no se sé, lo que ustedes quieran. Bueno, la veo eh, con cara de con hacer sopa, sopa de calzón. Es. Esto sí, sí. La Rarísimo igual que el, que la sopa de calzón la tome su hermano, después eso es raro, pero no sí, importa. Sí. Y Yo por lo último, me, me voy a apurar porque ya estamos... Estamos bien igual, estamos, estamos bien, cerca del estamos cierre. Bien. Sí, sí, Pero bueno, esta es como para mí la que tenemos que tener más ojo de todas las noticias que traje, porque cuidadito con esto. La última tiene que ver con la casi pareja al año, no sé, porque parece que al final no son pareja y estoy hablando de no. Nicky y Nicole, y su relación con la WP, que estalló un escándalo. escándalo. ¿Cómo que no son Pero si eran la pareja del año. No, bueno, parece que no son pareja Pero la cucha, me caigo y Porque, me levanto. Porque si bien la relación México-Argentina siempre estuvo muy compleja desde el Mundial, vamos a decirlo, bueno, ahora con esto la verdad es que la grieta se ha profundizado muchísimo más. ¿Por qué? Porque Niki Nicole estuvo hace poco en México eh, y pasó por un canal de TV que se llama Molusco TV, Y eh, ahí le consultaron por su relación con Peso Pluma Ajá. y ella un poco como que lo negó. Pero vamos a escucharla a la Niki y después me dicen a ver qué les parece. Tanto te harta que te estén preguntando de Peso Pluma. No, no me molesta. ¿No te molesta? O sea... Pero imaginate es? si vos todos los días salí con un perro. Ajá. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro. Es, claro. como que es normal, ¿entendés? No estoy diciendo que seas un perro. Jacán, no. <risa> estoy hablando de que... Eh, bueno si, que es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero, ¿entendés? Claro. Como en algún momento te van a decir, che, alto bolso, bien ahí, ¿de dónde? Lo mismo, ¿entendés? Nosotros vamos juntos para todos lados, nos estamos conociendo todo piola y la gente obviamente va a decir, ¿qué onda? Uh -huh. o sea, te, Ayer, y no pegas, pero amigos, se jalan de la mano y toda la vuelta. Que había escalera. <risa> <risa> Caballero, no, caballeroso. Es caballeroso. Es muy caballeroso Ay. y siento la verdad también que, que es un poco difícil también con la vida que tenés como no conocer a alguien y que la gente no, no lo sepa. A mí en lo personal no me molesta como que... No, me cae bien, yo le caigo bien. Estoy... ¡Me muero! ¿Viste? ella es la, pff, es la forma políticamente correcta de hacerte un poco la boluda. Se está haciendo la boluda, pero bien. El tema es que ahí lo comparó con un perro, ¿viste? Y con y un eso, bolso después. Y con un bolso, o sea, las dos cosas pésimas. Eh, y esto a los fans de Peso Pluma la verdad que les rompió muchísimo las bolas No le cabió para nada Porque, no. che, ¿cómo vas a tratar a, a nuestro Peso Pluma como si fuera un perro? No es un perro, güey Pero, pero no es, todos es sabemos, pero sabemos que él está más enganchado que ella Él está más enganchado, creo que también está más controlado Hace un tiempo que no aparece por las publicaciones de Nicki Nicole eh, Es que los mexicanos son un poco así, son pura sangre Entonces, bueno Nada, ahora eh, ella tuvo que salir, no a aclarar, porque los fans le hicieron la cruz, la empezaron a, a bardear por Instagram, por Twitter. Así, Ni se te ocurra venir a México, está todo mal eh, con vos. Ahora sí, el peso no te merece. Viste, le empezaron a poner de todo. Y ella se sintió mal por las repercusiones que tuvo su comparación. Eh, que, que ella dijo, la verdad es que me puse nerviosa por la situación. No era mi intención ofender a nadie. Si lo hice, pido disculpas. Pero, o sea, no no me es fácil hablar sobre este tema, como una cosa así. Igual debe ser complejo estar conociéndote con alguien que vos no... Sí, digo, sí. no es que cada vez que salís a conocer a alguien con esa persona ya va a tener un vínculo, van a ser parejas y les va a ir. No, más vos, en ese contexto en el que estás. Vas digo. a conocer a alguien, te querés tomar algo, a veces te haces un poco la boluda. ¿Y cómo son? cómo hacés para ser Nicki Nicole y peso pluma y conocerte? porque salíse crachado en todos lados, entonces sí. debe ser complejo también. Son pibes, están probando. Obvio. Y bueno, Peso Pluma también puso algo en sus redes sociales y que eh, arrancaba diciendo "Viven, eh, vivan y dejen vivir", como si no, no rompan el huevo. Estamos, está todo bien con Iki, lo estamos conociendo, somos amigos y ya. Pero bueno, Yo nada, esto profundizó la grieta entre México y Argentina. Pero aparte salieron hace muy poquito en unos premios. Bueno, la verdad que yo esperaba mucho más, eh, pensé, yo pensé que eran la pareja del año. Sí, bueno, todavía el año no ha terminado igual, así que nos puede sorprender. Pero por lo pronto son la pareja de amigos del año. Que está Son re bien. la pareja de amigos del año, me encanta. Es el mejor premio Consuelo que alguien te puede dar. Bien, y para cerrar la columna, entonces traje un tema de Nick y Nicole y un tema de Peso Pluma, y ustedes van a elegir, o sea, ustedes, vos, Lourdes y Elian, <ríe> y también Cafiero, qué tema les gustaría que suene. Tenemos bueno. por un lado... No sé qué le pasa conmigo, de Nick y Nicole. Y por el otro lado, eh, la sesión de Peso Pluma con Pizarrap. Nicky, a elegir Ay, la sesión de Pizarrap. Yo voto Peso Pluma. Yo levanto la mano por Peso Pluma. Yo por Nicky, Nicole. Café, ¿Está hay dos Niki Nicole, vos que elegís Fiorella. Ya me gusta la Niki, vamos con bueno, la Bueno, listo, ya fue, porque por más de que Sandra vote por Peso Pluma, igual somos tres contrados Entonces nos vamos... Porque aguanta Argentina. Porque aguante pero a mí me gustaba, ya escuché mucho a Niki me gustaba la de Peso Pluma, eh, pero me gusta Niki Nicole también, así que la vamos a escuchar a ella. Con esto nos despedimos, Fiorela Nos despedimos, fue un placer estar con ustedes chismeuseando.